Millim en casa, episodio 338. Buenas tardes, bienvenidos al directo del 20 de agosto de 2020 en millimencasa.com y vamos a resolver vuestras dudas, las que habéis mandado eh, o por correo. O a través del grupo de Telegram. También podéis mandarlas por ahí si queréis. O en el chat de... que encontraréis a la derecha de... de la pantalla. Derecha es así, derecha es allí. Y bueno, pues vamos a ir resolviéndolas. La primera de todas. Callos en las manos. ¿Qué se puede hacer con los callos que te van saliendo en las manos? Ya los míos están a puntito de reventarse, Jairo. Bien. <ríe> mira, además tengo yo ahora callos, así que mira, guay porque así lo podemos ver. Bien, los callos en las manos se producen sobre todo eh, cuando trabajamos con la barra, también con la cuerda. Con los que estáis en el plan de calistenia básica, que hacéis remo invertido, que no colgamos todo el peso, es posible que salga algo de callo, pero poco probable. Pero cuando empezamos con las dominadas, sí que lo más normal, sobre todo cuando la trabajamos varios días, es que no salgan callos. Tampoco algo exagerado, pero lo que pasa es que en la barra, imaginaos que mi dedo es la barra, y entonces cuando cerramos, la carne se queda ahí, La piel, mejor dicho, se queda ahí como pillada. Entonces, se forman esas pequeñas pues, trozos de, de piel ahí, ¿vale? Tampoco tienen ampolla, pues trozos de piel que se, va, que se va acumulando. También pasan haciendo, con la máquina de remo pasa bastante, sin meter bastante volumen. Pero bueno, es algo que con las dominadas es bastante común. También con la cuerda. Entonces, respuesta que me voy enrollando, ¿qué hacemos con los callos? Bien, tenemos diferentes opciones, os voy a contar lo que hago yo y luego también alguna, un aporte que ha dado alguno más de vosotros en el grupo de, de Telegram yo lo que utilizo es, ahora mismo tengo unas tijeritas de estas de, de cortarse la barba, también son como de costura de punta fina, ¿vale? y que, que están bastante juntas las hojas no sé si está bien expresado así, pero bueno, para que, que no se queda, que luego no cuando lo metes se gira así, entonces vas cogiendo el, el callo y le vas como poco a poco, le apretas ahí un poquito ¿vale? para que salga Y cortando callos en directo. Y, y me ha salido un trozo. Vale, entonces le vamos recortando poco a poco con mucho cuidado. ¿Qué pasa? A mí la, la última vez que me hice la manicura lo que pasó es que me cogí un buen trozo de callo con la tijera. Entonces, al coger más trozo, eh, quité bastante carne y al final pues quité la primera capa y se quedaba así como cuando se te rompe una ampolla. Eso es un fastidio porque luego pues, a la hora de entrenar pues oye, te pones una espadra podetera y ya está, ¿no? Pero es más rollo. Entonces, ir mejor ir poco a poco con cuidado recortando para que no os pase eso y simplemente se trata de la capa de piel bastante gruesa que se ha quedado ahí, pues, que se ha desarrollado ahí, que se ha criado, iba a decir, bueno, en, la, en la mano, pues simplemente seguir recortándola. Porque si no, ¿qué pasa? Que llega un buen día que haciendo dominadas, eh, el troto es tan gordo que una vez que se queda pillado, ¡plaf! como que se sale y es como si pues, una ampolla se hubiera reventado, entonces se queda... Lo de debajo, la, la parte se arroja ya de la carne al descubierto y es bastante molesto, ¿vale? Si los que hayáis hecho escalada o similar, a ver, no pasa nada. Eh, si queréis seguir entrenando, cogéis un esparadrapo de tela, le dais la vuelta a, a la punta para, para que no os toque la piel el pegamento. Y o lo ponéis ahí más o menos como podáis, acabáis el estrenamiento, os laveis la mano con jabón para desinfectar y pues en un coste de una semana se ha curado, ¿vale? Entonces poco a poco ir rayando eso, rayar, rayando, y recortándolo poco a poco. Otra opción es eh, en Mercadona creo que venden, en, en Amazon también tenéis que lo dejamos en el grupo de, de Telegram eh, hace ya un par de semanas. Hay una especie como de cuchillada aceital, pero bastante más heavy, que lo que te hace es, son para los callos de los pies, que te saca como lonchas finitas de piel. Entonces, también lo puedes usar en la mano con cuidado. Yo no lo he usado, pero sí que algunos de los socios lo han usado y, oye, pues, les iba bien. Entonces, también otra opción. Y luego yo tengo esto que me regalaron, que esto ya es súper pro. Tampoco lo utilizo demasiado, tengo que decir. Que es la típica maquinita, pues, para... Para quitarte los callos, ¿vale? Bueno, para quitarte no, para limarte los callos. No sé por dónde se mete esto aquí. Vale, la enchufas, tiene una enchufa y tal, y bueno, pues vas a ir, la enchufas aquí, y va y te vas lijando, echas agua y se va comiéndola esta poco a poco. Eh, Aún así, lo que mejor funciona es lo de la tijerita, porque al final eh, tienes que quitar bastante trozo gordo, porque si no, con la, con la maquinita, como tengas bastante callo, tardas un montón, entonces esto es para ya, una vez que has pasado la tijera, si lo quiero dejar fino, fino, eh, pasas esto, ¿vale? También una lija fina, también hay por ahí un rollo piedra pómez también. A mí no me gusta mucho porque tampoco me lija demasiado la mano y como es una superficie que tienes que abrir mucho la mano para pasarla, pues cuesta más, ¿no? Pero bueno, esas ideas. Entonces, la cuchilla está para callos, creo que no vale más de 10 euros, o las tijeritas estas de la barba o de costura y similar, y sobre todo no pasaros, ¿vale? Ir recortando para que no llegue un momento que es tan gordo que ¡pac! el callo se, se levanta, pero ir recortándolo poco a poco. ¿Vale? Y como os digo, mientras no hagáis dominadas, es raro que salga el callo, lo que hagáis máquina de remo o alguna cosa similar o que habéis en el huerto con el azado, ¿no? Pero en principio, con los planes de con el plan de calistenia básico, perdón, no, no vamos a encontrar este problema. Bien, pues ha quedado alguna más duda, alguna duda más sobre callos. Si no, si no hay más, continúo. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Técnica de carrera minimalista. Cada vez me estoy adentrando más en el tema de correr por el monte. De hecho, me compré unas tapas para hacer transición minimalista, unas Merrell Bear Haces, XTR, o bare Haces, ¿vale? Yo lo digo, bare bueno, se escribe bare es Bear, bear? no sé si se dice Bear, bueno, eh, lo digo como se escribe, Merrell bare Haces, XTR. La cuestión es si debo de tener en cuenta algún aspecto por, para la técnica de carrera. En la etiqueta que venía con las zapas ponía que tenía que apoyar el pie plano y correr a los 180 pasos por minuto. Os dejo las fotos de esto que explico, Enrique. Nos dejo las fotos ahí en el, en el grupo de Telegram. Bien, buenas tardes, Quique. Eh, entonces, eh, quiero empezar a correr más minimalista, hacer una transición, mm, haciéndola tipo de transición con calzado. Entonces, vamos a ver cómo hacemos Dicho esto, ya os comenté en el grupo. Eh, quiero hacer un. iba a hacer como una clase larga, pero al final voy a hacer un curso, porque al final, en, en definitiva, te pones a investigar, te pones a ver cómo hacerlo, y prefiero hacer un curso aunque sea breve, bien estructurado, con las. con diferentes tipos de transiciones, consejos y demás, pero algo básico. De hecho, voy a hablar con, de ello en el próximo episodio del podcast, que será el 339, si no me equivoco, porque son ya tantos que. Entonces, ¿qué es importante? Mm, O sea, a lo que voy. ¿Es importante subir la cadencia? Sí. Es una manera de reducir el impacto. Es decir, si yo voy, vamos a exagerar un poco, dando zancadas súper grandes, ¿vale? saltando mucho, en cambio, si voy haciendo tiqui, tiqui, y pasitos pequeños, pues el impacto de cada pisada sobre mi cuerpo, sobre mis estructuras, va a ser menor. ¿Eso es el mejor camino? No lo sé. Hay un estudio que reduce las lesiones el aumentar Eh, la cadencia yo probé eso me funcionó pero también he probado otra cosa que es decir hacer ejercicios aparte de técnica de carrera y también me ha funcionado sin aumentar la cadencia entonces no lo tengo muy claro ¿vale? en cualquier caso no lo veo negativo es una opción de hecho yo en, el, en un artículo en un podcast que grabé pues de los primeros de, del proyecto hablaba de eso de subir la cadencia 180 pasos por minuto yo empecé haciéndolo así y luego ya he dejado que la cadencia sea natural ¿vale? entonces no tengo claro si lo mejor es aumentar la cadencia o ir más hacia mejorar la técnica. A mí ahora mismo estoy probando ambas y me funciona mejor lo del tema de, de técnica de carrera, pero no digo que lo otro sea, que sea contraproducente, que sea malo ni mucho menos. ¿vale? Es una forma también de ayudar a hacerlo más, más suave el cambio. Pero sí que es muy importante reducir los kilómetros, o sea, el volumen de carrera que estamos haciendo muchísimo. Que tenías un tipo de calzado, es que las, el, el, el modelo que comentas, eh, he tenido en las manos el, un modelo, el, el modelo que hice es el Bear ACES o el Bare ACES, pero el x terreno ahora mismo no tengo en mente cuál es, en cualquier caso es igual, es decir, que si tu zapatilla anterior de correr era muy amortiguada, tenía mucha protección, y este pasamos de golpe a mucha menos protección, sí que vamos a tener que reducir el volumen de entrenamiento. Si es un paso en cuanto a menor protección eh, leve o suave, por decirlo de esta forma, no va a hacer falta reducir tanto el volumen de kilómetros o igual no hace falta ni reducirlo. Pero siempre que tenemos una reducción en cuanto a la protección, necesitamos ajustar también el volumen de kilómetros para que el estrés, el estímulo que damos a nuestro cuerpo sea asumible por él, ¿vale? Para que no se produzca una lesión. Creo que se entiende más o menos. Entonces, eh, antes de que salga el curso y todo esto, que bueno, cuando salgas lo, lo contaré, que imagino que será octubre, noviembre o por ahí, eh, antes de que salga, eh, consejos que te puedo dar. Vale, puedes poner de aumentar el a 180 pasos por minuto. No es, es un truquito, pero lo importante es, si vienes de una protección mayor, bajar el volumen de entrenamiento, de todas, todas, ¿vale? Y lo más importante... El feedback, es decir, cómo te vas encontrando, el feedback que nos vaya dando nuestro cuerpo. Si tú, por decirte, haces 20 minutos de carrera, ¿vale? Es que esto hay que reducir muchísimo el volumen si bajamos mucho la protección. Haces 20 minutos y estás perfecto, joder, de lujo, ¿no? Pues mantente esa semana, mantente otra y va aumentando poco a poco. Si haces 20 y estás fastidiado o espérate un par de días a ver cómo estás, baja, ¿vale? Pero... En todos los casos siempre recomiendo la precaución, sobre todo en el, en el tema de la transición, porque si venimos de correr, yo qué sé, 40 minutos y de repente tenemos que correr 10, joder, es como, no me apetece nada, ¿no? Me apetece meter volumen, el cuerpo te pide, pero tus estructuras, sobre todo de rodilla para abajo, sólidos, gemelos y, y el pie en concreto, pues no está preparado todavía para ese, mm, digamos, mayor impacto, no sé, no sé qué decirte, ¿vale? Pero... De forma natural, al correr con un calzado más minimalista, vamos a aterrizar con el pie también más plano, es decir, como te dicen las instrucciones estas, ¿vale? el pie más plano. De hecho, hoy día sería antepie, es decir, como caer con el antepie, ¿vale? con la parte antepie, donde nacen los dedos, y luego apoyar el pie por completo, no ir de puntillas ni mucho menos. Con un calzado más amortiguado, lo natural es que, como tiene, como tiene tacón, tiene talón, lo que se va a encontrar el primero... Eh, con el suelo va a ser el, el talón, entonces el impacto va a ser mayor. Entonces, eh, de forma natural, un calzado más minimalista o de cero drop va a hacer que aterricemos plano o de antepie. Entonces, eh, por defecto, la técnica va a mejorar, pero también tenemos que ser conscientes. Igualmente, si corremos de una con una, por ejemplo, imaginaos que corres a 160 de pasos por minuto y aterrizas de talón. Si de golpe pasas, aunque pases a 180 pasos por minuto y a correr de, de antepié, pues va a ser un cambio totalmente drástico en cuanto a la, a la técnica de carrera y también requiere adaptación, independientemente de la protección que llevamos, ¿vale? Resumiendo, creo que no he demasiado las cosas, pero cosas básicas. Eh, si bajamos la protección, bajamos también el volumen de, de carrera y muy importante, el tema de cómo nos vamos notando, ¿vale? Dolores, molestias y al día siguiente nos duele los pies al levantarnos y nos duele mucho, pues estamos haciéndolo mal y cuanto antes paremos y o reduzcamos o demos un paso atrás, mejor porque si no luego es un fastidio. Lo dice uno que sí, que corro descalzo, pero que me tiré dos años hasta adaptarme por completo con eh, fascitis y demás por parecer que ya voy que me molesta, que no, pues otra vez lesionado y otra vez para atrás, a la casilla de, de salida. Entonces, ¿habrá curso en el medio plazo en cuanto a esto de transición minimalista? Tenéis el de curso de minimalismo básico para empezar en esto de ver un poco el calzado, para empezar a andar un poco descalzo, ¿vale? Con calzado minimalista, pero el tema de la carrera requiere, ese siguiente nivel, requiere un poquito de, a mi juicio, más información y unas guías. De hecho, Five Fingers tenía unas, ahí lo diré, unas guías de, para hacer la transición minimalista, hicieron un estudio con esas guías y se lesionaron un montón de participantes, que lo veremos en el podcast más adelante, y la cambiaron. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, a ver, la marca tampoco creo que sea, deberían serlo, ¿no?, expertos en el tema de la transición, pero también sí que es verdad que cada persona es un mundo y cada caso es diferente, con lo cual yo sacaré el curso este de, de transición... Basado en mi experiencia, vamos viendo feedback, pero sobre todo lo más importante, ¿cómo te encuentras? Joder, no me duele nada. Oye, pues ves aumentando poco a poco, ¿vale? Pero siempre precavido. Parece que me molesta, molestado, un paso atrás. Me sigue molestando, otro paso atrás. Y al final es, es una carrera de fondo esto de la transición minimalista. Bueno, Enrique, espero haberte aclarado algo. <ríe> Siguiente pregunta. Hola, Sergio, espero que tú y los tuyos os encontréis bien. Leí el otro día este artículo publicado en una revista de, de moda, le voy a decir el nombre, sobre la recomendación de los 10.000 pasos diarios. Es este link. Os lo voy a leer porque es muy breve, ¿vale? <coughs> Vamos a ver que salen aquí mil banners de estos. Eh, se dice que una persona activa debe caminar al menos 10.000 pasos al día como garantía de control de peso y de la tensión arterial. Pero un estudio realizado por el doctor Mosley ha puesto en duda esta teoría que comenzó las Olimpiadas de Tokio hace ya más de 60 cuando una empresa lanzó al mercado un podómetro que contaba hasta 10.000 pasos. El inventor de este primitivo contador de pasos basaba su eficacia en en que la mayoría de la población no superaba los 4000 pasos al día, por lo que si se les daba una motivación extra para que llegaran a los 10000, tendrían como primer efecto la quema de 500 calorías extra por cada jornada. ¡Guau! ¡Wow! El doctor Mosley se basaba en un experimento, se ha basado en un experimento realizado en la Universidad Inglesa de Sheffield por el profesor Robert Copeland para poner en duda la ley de los 10000 pasos. Copeland hizo dos equipos, el primero hizo los clásicos 10000 pasos y el otro tres caminatas de 10 minutos a una intensidad moderada, un ritmo que permitiera ir hablando pero no cantar. Esto me suena, ¿eh? Esos tres paseos de 10 minutos eran alrededor de 3 kilómetros y unos 3.000 pasos. Los resultados, según Copeland, dejaban claro que aunque la distancia que hace el grupo de los paseos era menor que la del grupo que hacía los 10.000, gracias a la mayor intensidad de los efectos para la salud eran más beneficiosos. En este artículo puedes leer la técnica correcta, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vale, <coughs> pues eso, lo que suele pasar, ¿no? Es el típico artículo, a mi juicio, que lees en internet, que no te dice nada, que hay un estudio, que pitos, que flautas, vale. Entonces, ¿qué otros opinarán? Lo mismo de los que hay en mi gym en casa, pero bueno. Eh, eh, y me dice Tomás, no estoy de acuerdo con el planteamiento y este fue el comentario que publiqué. Este estudio mezcla las churras con las merinas. Los 10.000 pasos es una recomendación de ejercicio no programado. Una persona que trabaja en una oficina puede pasar en torno a 12 horas sentado, horas de trabajo, comida, descanso delante de la tele. Los rigores de ese exceso, limitación en la flexibilidad articular de cadera, rodilla y tobillo, así como acortamiento del músculo, psoas y los desequilibrios a nivel lumbar y pélvico que esto genera no se ven compensados por correr 50 minutos. Hacer una sesión de gimnasio de una hora cualquier sesión de entrenamiento es similar. Ni que decir tiene que estas sesiones son altamente beneficiosas. Sería infinitamente más perjudicial no hacerlas. Los 10.000 pasos están indicados para personas sedentarias que no realizan ejercicio programado alguno o personas que aún practicando deporte de forma regular pasan en posición de sentado la mayor parte del día. En tu curso de programación lo explicas muy bien. Me gustaría conocer tu opinión. Gracias. Saludos, Tomás. Bien, mi opinión. Vamos a ver. Eh, exactamente. ¿no? A ver, en el estudio, en el artículo dice que anda 10.000 pasos, eh, produce X efectos para la salud y que hacen otro, que hacen eh, sesiones más cortas, que también van andando, pero que no van cantando, es el ritmo del, del plan de cardio, ¿vale? Uno de, las, de, los, ¿cómo decirlo? de los indicadores de intensidad, es decir, que tú puedas ir, que no vayas cantando, pero que puedas ir hablando. Hacen una sesión más tipo mmm, series, hit, podríamos llamarlo, aunque no es una intensidad alta, ni mucho menos, respecto a caminar. Y parece que obtiene mejores eh, resultados. Imagino que en parámetros de salud que se pueden medir, mejor es el otro grupo. Pues vaya, vaya descubrimiento, ¿no? O sea, es que a mayor intensidad siempre vamos a obtener, eh, bueno, casi siempre vamos a obtener eh, mejoras. Sobre todo, una persona sedentaria que de salud, pues no es que esté enferma, pero ya los parámetros tienden a ir a mal, ¿vale? Cuanto más mayor a peor van. Si tú le metes un estímulo, el que sea, cuanto más alto sea el estímulo, más vamos a notar la mejoría en esos parámetros y también va a ser más probable que se lesione porque cuando hemos visto el, los, la serie de artículos sobre entrenamiento aeróbico, hemos visto que hay eh, aplicaciones, hay formas de, <coughs> eh, formas de ejercicio joder, que mejora mucho los parámetros, pero que lesiona la, a la mitad de los, de los participantes, con lo cual, pues, menudo invento, ¿no? O sea, vale, si yo mejoro un parámetro, pero ya no puedo correr en seis meses porque me he lesionado, joder, pues vaya vaya mejora en salud, ¿no? No me importa, o sea, me importa el parámetro en sangre, pero me importa que puedas seguir entrenando toda tu vida, ¿no? Y que, y que mantengas ese parámetro toda la vida, que no que hagas una, joder, no me sale el nombre, un tipo de, de ejercicio durante tres meses para mejorar un parámetro, ¿vale? Entonces... Como os digo, me gusta ir más allá y que el, que el tipo de ejercicio que hagamos sea pues a, a largo plazo, a muy largo plazo y que podamos disfrutar del entrenamiento siempre. Dicho esto, ¿qué opino yo? Bueno, pues opino lo que suelo opinar. Eh, considero tres pilares en cuanto al ejercicio, vale, si metéis la comida, el descanso, puede haber cuatro o cinco o lo que queráis, el sexo, lo que os apetezca, las relaciones sociales, pero bueno, por, por cerrar y dejarlo claro, tres. Uno es movilidad, otro es fuerza y otro es entrenamiento aeróbico. Esto es un poco arbitrario, ya sabéis, es poco para explicar. Entonces, movilidad, eh, y pues eso de los 10.000 pasos, es decir, no considero ejercicio el ir a caminar. Lo vimos en el podcast hace poco, ¿no? Caminar como ejercicio. Si estás en muy baja forma, seguramente caminar sea los primeros pasos, nunca mejor dicho, que tienes que dar para mejorar en cuanto a salud o para ir empezando a entrenar, entre comillas. Pero para una persona sana que hago el ejercicio, los 10.000 pasos del día a día es como para lo que decía Tomás, ¿no? Pues un poco, si nos duele la espalda, salir a caminar nos va, nos va a favorecer, porque cuando estamos sentados hay flexión de cadera, es decir, podemos estar medio enchepas aunque nos sentemos bien, pero en el momento que andamos hay extensión de cadera cada vez que andamos, cada paso. Entonces es una, parece una chorrada, pero 10.000 pasos, por decir algo que es una cifra un poco arbitraria, que parece que mola, ¿no? Porque es redonda, pues nos van a ayudar a compensar ese tipo de cosas. Pero como un trabajo de movilidad, un trabajo de... Joder, del mínimo minimísimo. Es decir, no es ni un entrenamiento. Es algo que, como ser humano, como persona, pues, joder, tu cuerpo espera, ¿vale? Y dicho, esto hace que, que no tengamos molestias y demás de dolor de espalda y todo este tipo de cosas. Dicho esto, luego tendríamos fuerza, el plan de calistenia, pesa, lo que queráis, como queréis hacerlo, y entrenamiento aeróbico, que sería explicado de forma sencilla algo que nos haga jadear, que podamos ir quizá hablando frases, ¿Qué tal vas? Bien, voy bien, aquí estamos, tal. Pero no vaya silbando cantando, ¿vale? Es una intensidad que hace que el ritmo del corazón se acelere, que los músculos eh, consuman más glucosa, que movilice grasa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. bla. No, no me quiero extender demasiado. ¿Qué pasa? Que si a una persona sedentaria le pones, le pones a hacer series, aunque sea caminando rápido, como el del artículo este, el estudio, pues el impacto va a ser mejor. Pero, joder, aunque hagamos hacer 3.000 pasos al día, porque he hecho un estudio que he visto no sé qué, Eh, o sea, tú haces 3.000 pasos al día haciendo ese entrenamiento, pero luego camina joder, que es que es una hora caminando, date un paseo que es que tampoco, o sea, si es que veo más casi los beneficios a nivel psicológico de bienestar emocional, por decirlo así, que, que, que, que si me duele menos la espalda y tal, ¿sabes? que es que no es solo simplemente el, el decir no, este ejercicio mejora tal, si es que creo que deberíamos sacar tiempo para todo, es decir, para dar un paseo, obviamente a lo mejor todos los días no puedes, ¿no? pero dar un paseo, hacerte tu ejercicio aeróbico tu fuerza, En definitiva, cuidarnos un poco y un ratito que sea para nosotros y que para disfrutarlo, ¿no? No solo decir, pff, fíjate, es que la, el título del artículo, la mentira de los 10.000 pasos al día. Pff, joder, pues vale, pues lo típico, ¿no? Los típicos, joder, artículos que te salen ahí como de publicidad para que con un titular sensacionalista que al final es un artículo vacío, que, que no nos dice nada, ¿no? Bueno, esta es mi opinión. <risa> Siguiente pregunta. Voy a pasar al nivel 3 del plan básico De cardio después de un mes de caminatas casi a diario. Y los días que no vaya a correr, quiero hacer músculo porque no estoy. porque estoy con una dieta cetogénica y quiero hacer calistenia, pero también quiero meter una máquina de remo que quiero amortizar y para terminar de fliparme estoy emocionada con la coma. ¿Alguna sugerencia? Necesito dejar de alucinarme. Manuel, eh, sí, o sea, está genial esa motivación. ¡Wow! Es la leche, pero vamos a. El grifo de la motivación lo tenemos abierto al máximo. ¿Y qué puede pasar? Que es muy probable que pase que se gaste la motivación de golpe ¿vale? dentro de 15 días cuando te lesiones o si no te lesionas como que vas reventado porque te estás pasando no estás el estímulo que está dando a tu cuerpo no está todavía preparado para él y estás muy cansado pues se agote de golpe, entonces vamos a cerrar un poquito el grifo para que siga cayendo un chorrito pero más fino y que nos dure mucho más tiempo ¿no? y ojalá dure para siempre, entonces ¿qué haría? <ríe> si estás con el nivel 3 del plan de cardio básico sigue con él O sea, que, le, que tu entrenamiento aeróbico sea ese plan. De hecho, son tres días como de correr o caminar rápido. Ahora no recuerdo el, el nivel 3 exactamente como, donde, o sea, como era el entrenamiento como tal. Quieres hacer calistenia, plan de calistenia básico, ¿vale? Fácil, si vas a empezar, fácil. Y luego tienes la máquina de remo y tienes la comba. La comba la puedes meter el día que hagas el plan de calistenia básico como calentamiento, la parte que hay de entrenamiento aeróbico o de cardio dentro de la, propia, de la propia sesión de fuerza. Mete la comba porque además si no la hemos metido nunca es un estímulo nuevo y va, va a estar genial el calentamiento para ir adaptando nuestras estructuras a ese nuevo movimiento, a ese impacto que parece que está mal lo del impacto, pero en su justa medida está genial sobre todo para densidad ósea, sobre todo mujeres, sobre todo a partir de 50 años, pero también hombres jóvenes. Y la máquina de remo que me parece genial, es un elemento de lujo, la dejaría también, fíjate, para también para el calentamiento otros días, pero no metería más leña. Es decir, si ya estoy haci haciéndolo de correr, voy a hacer el plan de calistenia. Es que si meto la máquina de remo, es que me voy a lesionar, es que no puedo hacer tantas cosas a la vez. Entonces, mi recomendación, de verdad, con todo lo que ya haría yo, ¿vale? De verdad, sigue el plan de cardio hasta que seas capaz de correr eh, los 2 tres días a la semana media hora, que es lo, el, el objetivo. Y, hostia, cuando ya corras media hora, lo vas a notar un montón. Vas a, ¿sabes? Eh, habrás perdido peso, te notarás mejor. Genial, ¿vale? Y una vez que hayamos conseguido eso, pues mira, eh, si hacemos de cardio tres días, por decirte algo, dos días haces media hora y ya otro día metes en la máquina de remo. Pero vamos a llegar, solo marca un objetivo, que es el plan de cardio. El objetivo del plan de cardio es correr media hora. Pues vamos a acabar con ese objetivo. No vamos a empezar con cuatro objetivos a la vez, porque el que mucho abarca, abarca poco aprieta. Y esto es una realidad. Entonces, Vamos poco a poco, hay que tener paciencia, estamos motivados, da igual, si la máquina de remo la amortizarás, si es que, si, si va a estar ahí, eso no se estropea por estar quieto, ¿vale? Entonces, mi recomendación es esa, que dejes la máquina aparcada o que lo utilices para calentar o en plan suave, pff, sí, para calentamiento, un día que estás ahí que no te apetece hacer mucho, o mira, otra opción que también te comenté, lo que puedes hacer es los días del plan de cardio que toca caminar, dar un paseo, pues si hace malo, o no te apetece salir fuera, Puedes hacer el remo, pero en plan a la mínima intensidad, o sea, que vayas como silbando, ¿vale? De hecho, como la intensidad que se, que se propone, que vayas a ir cantando, vale. Pero al nivel de intensidad de un paseo, tiene que ser lo del remo, es decir, como si me hago un paseo en barca, ¿vale? Pero no como entrenamiento aeróbico como tal. Vale, Manuel, espero que, que haya quedado claro. Y de verdad, me caso, que es que siempre lo que os digo, menos es más. O sea, tú tranquilo, tú si puedes hacer más, sí, ya lo sé, pero también hay que entrenar mañana. Y al otro, y al otro, entonces, y, y, y el mes que viene, y dentro de dos meses, y, y así será cuando dentro de un año miréis para atrás y digáis, joder, macho, ya fíjate, ya corro 40 minutos, tal, me hago ya mis dominadas, y digas, joder, qué guay, ¿sabes? Que, que es que las cosas requieren, requieren tiempo, ¿vale? Esta es, mi, esta es mi aproximación, que siempre os digo, mmm, es mi punto de vista. Igual hay otros sitios que dicen, no, mira, en tres meses, no sé qué, en ocho semanas. Yo mmm, no conozco ese tipo de progresiones, si las conociera y funcionaran, yo las iba a poner en práctica, pero a día de hoy me parece ser honesto y decir, mira, lo que hay, ¿vale? Y yo, esto funciona como funciona. Si hay atajos, no lo sé, pero yo no los conozco. Siguiente pregunta. Llegan las vacaciones. Bueno, ya están terminando. Y te encuentras a mitad de un plan. ¿Qué haces? Te relajas y haces lo que puedas cuando te apetezca. Mantenemos el plan bajando de pesos y o repeticiones Y después de las vacaciones, ¿cómo lo retomas? ¿Volvemos a la semana 1 y comenzamos el plan? ¿Hacemos algún test para ver nuestro nivel y retomamos en una semana más avanzada? Gracias de antemano por vuestras respuestas. Pedro. Bien. Mi punto de vista. Igual, esto es muy personal también. Si a ti te mola, primero puedes, ¿vale? Cuando te vas de vacaciones no supone un estrés, sino que también lo, lo disfrutas. Gracias, Curro. Eh... Y, y estás motivado y te puedes llevar la barra y no supone pues eso, estar ahí no, volviéndote loco porque joder no encuentro un sitio para colgarme estás estresado cuando estás de vacaciones, coño pues ahí mi punto de vista es que si puedes hacerlo eh, estando de vacaciones porque te llevas unas anillas o tienes material hay un parque de calistenia donde vas yo qué sé, pues guay, síguelo tal cual ¿vale? pero mi opinión en este aspecto es la siguiente cuando estoy de vacaciones estoy de vacaciones, mi prioridad es relajarme y hago lo que pueda, y si no lo hago, eh, ya tengo el resto del año para motivarme, no, venga, voy a cumplir el plan, no sé qué, ta, ta, ta, a toda, a toda, a toda, eh, a toda, joder, con el, con, siendo estricto, que no me sale, entonces, eh, por ejemplo, tú tienes un plan de calistina intermedio, no que es el que estás haciendo, eh, creo, Pedro, Pedro, a ver, perdóname, Sí, Pedro, un plan de calidad intermedio con dominadas con lastre. Vale, pues te llevas ahí, yo me llevo en el coche, eh, cuando estaba haciendo dominadas con lastre me he llevado la, las pesas y tal, unas que te vela ahí para hacer de lastre, ahí en el maletero que tampoco ocupa mucho. Eh, ¿Puedes? Pues oye, te lo colocas y lo haces. Que, joder, te vas por ahí es que mira, hoy me quería ir a patear por ahí, no va a estar llevándome los discos tal, pues oye, no pasa nada. Es decir, eh, si puedes sacar, imagínate que entrenas tres días, que puedes sacar dos, pues oye, saca dos. Joder, que no me quiero llevar el lastre, bueno, pues mete más repeticiones, ¿vale? Y ya está, es decir, tomarlo también como un poco, hay gente que lo que hace es dejar de entrenar, oye, pues si os mola eso, también es una opción, ¿vale? No, yo no dejo de entrenar, yo lo intento adaptar, hace, os lo comentaba en el grupo, hace 15 días estuve haciendo surf, me fui 4 días, pues esos días, paso de correr, paso de hacer calistenia, me dedico a hacer surf, ¿sabes? Si me puedo meter dos veces o tres pues mejor, ¿sabes? Estoy ahí como un loco a remar todo el día, ¿no? que ya bastante entrenamiento es. Entonces, cuando vuelvo, pues ya lo que queda de semana me intento cuadrar, venga, meto una sesióncita de fuerza, venga, me salgo a correr otro día, pero sin agobiarme, ¿vale? Porque además también es un descanso, una especie de semana de descarga que damos al cuerpo. Eh, también la cabeza como que, no sé, yo creo que viene, que viene bien eh, no dejar de entrenar, que también es una opción, sino tomárselo de forma relajada. Entonces, mira, voy a un parque que yo hacía fondos en paralelas, Y yo qué sé, dominadas con lastre. Y no sé, subidas al cajón. Bueno, volví a un parque en columpio, hay un columpio para los críos y solo puedo hacer dominadas y flexiones. Pues te haces una serie de dominadas y flexiones y ya está. ¿Qué hacemos cuando volvemos? Importante. Aquí lo que haría sería hacer un poco revisión de, si no de todo el año, de los últimos meses. Es decir, mira, estoy haciendo este plan, estoy contento, me está funcionando, estoy avanzando. Pues coges ese plan, te haces el test para ver por dónde vas. De hecho, te haces dos o tres días de descanso si quieres. Y donde estás, vuelves a empezar el plan. A ver, no es empezar, a ver, el, el plan va subiendo. Empezar es lo mismo que, que ir a mitad, ¿vale? Porque el plan va, va repitiendo un patrón de, de progresión hasta, hasta que acaba. Entonces, puedes empezar ahí. Quizá llegas de la vacación y dices, joder, pues parece que me apetece hacer un plan de, de lastre para dominadas, ¿no? Así un poco más específico, joder, pues puedes meter eso, ¿no? O mira, estoy metiendo mucho, mucho lastre y no me apetece, pues meto dos días con lastre y otro día de... De ejercicios básicos, ¿no? De remo invertido, flexiones, un poco ya lo que veáis. Pero el inicio de la temporada, o sea, de cuando llega septiembre otra vez, que venimos de las vacaciones y tal, de un poco del descuadre, puede ser una opción, sobre todo, para pensar lo que nos apetece. Es decir, joder, eh, me estoy bien con lo que estoy. Venga, pues ya está. Me hago Hacerme test y, y reinicio, ¿vale? Reseteo. Que, además, si vamos un poco para atrás, va a estar guay porque vamos luego a progresar más rápido, ¿vale? Si estábamos, sobre todo, tocando tocando tope todo el rato, que nos faltaban repeticiones, va a ser una buena, una buena idea también meter ese descanso. Que me apetece, pues lo que os he dicho, me apetece ahora también un poco de ejercicio, pues cambio, ¿no? Me apetece otro tipo de planificación, pues cambiamos, ¿vale? Pero ya os digo, que las vacaciones no sean un, un estrés, un impedimento, un obstáculo, sino que sean como vacaciones también respecto al entrenamiento en cuanto a un, una relajación, ¿vale? Que es que yo disfruto entrenando. Entonces, yo hago el entrenamiento que pueda, sin volverme loco y luego cuando vuelva pues reinicio otra vez mi rutina y mis planes y mis historias. Vale Pedro, espero haberte, haberte ayudado a aclarar un poco la, el tema este de las vacaciones. Siguiente pregunta. Hablas de llevar una agenda de ejercicio. ¿Cómo funciona? Es interesante anotar sensaciones subjetivas. ¿Qué utilidades tiene? Si ya lo has hablado en algún podcast, perdona, pero creo que es interesante Manuel. Creo que no lo he ha hablado. Aquí es importante, a ver, como... Eh, Como jefe iba a decir, bueno, como el que lleva el proyecto este, que tenéis socios con soporte, socios sin soporte. Socios con soporte, tenéis que llevarlo apuntado sí o sí. Porque si no, cuando os pregunto, oye, mira, ha llegado este plan, no sé qué, tengo tantas repeticiones, ¿con cuál, con cuál sigo? Me tienes que decir lo que has hecho. Y si no lo llevas apuntado, no te vas a acordar. Bueno, a lo mejor sí te acuerdas, pero ahí sí que lo llevaría apuntado. Pues mira, he llegado a hacer 8 eh, dominadas con 5 kilos de lastre, de fondos en paralelas tal y de... Y de pierna Pascual, pues ya te digo, mira, con esto vamos a jugar aquí y allá. Los que vais sin soporte, que vais autodirigidos, pues también podéis llevarlo para vosotros mismos. A mí, a mí siempre me ha gustado llevar la agenda desde que era crío, lo, lo apuntaba todo ahí. Era un poco manía o no sé, pero me, me hacía gracia. Luego apenas nunca lo miraba, ¿no? Cuando he empezado con, con el proyecto a sacar planes, sobre todo cuando he sacado los planes de fuerza, lo de dominado a un brazo, sí que estaba buscando hay velocidad de repetición, o sea, cosas ya muy frikis, muy frikis, y sí que me interesaba mucho el feedback, es decir, cómo iba funcionando la planificación para luego yo plasmarla en un plan para vosotros y que tuviera fundamento porque si no al final pues pierdes un poco la, el, el hilo del, del asunto, entonces eh, últimamente lo apuntamos ahora de hecho, eh, no apunto, estoy haciendo como una especie de, de planificación, de bueno planificación sesiones de fuerza como de mantenimiento, porque ahora mismo no tengo ningún objetivo de fuerza, entonces como es ABC no, no lo apunto, no hay, no hay, no hay historia. En, en cuanto a aeróbico sí que estoy haciendo eh, pues más diferentes deportes, o sea, estoy metiendo natación, remo, bici, carrera, yo que estoy haciendo más historias, pero ahora como va con los cacharros estos, con los Garmin estos que ahora hay modernos porque pues te apunta todo al móvil, pues no tienes que apuntar nada, entonces yo ahora mismo no estoy llevando ningún tipo de agenda, pero sí que... Sí que lo veo bien, de hecho, sobre todo los que estáis siguiendo algún plan, que imagino que sois la gran mayoría, estéis con o sin soporte, sí que viene bien ir apuntándolo, aunque sea os imprimís el Excel o, el, o en PDF y lo vais, yo creo que lo vais apuntando. Si simplemente lo vais siguiendo, por ejemplo, los planes de el plan de calistenia básico es la imagen y no tiene nada más que seguirla, Esta, no hace falta apuntar nada. Entonces, ya os digo. Eh, puede ser interesante, no es obligatorio, si estáis pagando el soporte o yo que sé, o os llevo un entrenador personal o lo que sea, sí que es importante porque así podéis dar eh, feedback a esa persona para que os, para que os realimente, ¿no? o sea, que os vuelva a, a dar información nueva. Pero no es algo necesario decir, si es algo que no me apetece... Que me genera estrés, que me da pereza, no lo hagáis ni de coña. O sea, no, ¿vale? Si os apetece mucho, joder, a mí me gustaba apuntarlo, no sé qué, cuántos kilos tal, lo apuntaban, que luego no lo miraba, pues llevadlo, ¿vale? Pero no es una cosa necesaria. Y si no os apetece, no, no la recomiendo ni, ni mucho menos. ¿Vale, Manuel? Espero haber contestado tu pregunta. No sé si te he contestado mucho o no. Siguiente pregunta y última. Hoy tenemos, hoy tenemos poquitas. Eh, si queréis dejar vuestra pregunta, tanto en el chat que tenéis aquí como en el grupo de Telegram la podéis dejar, ¿vale? Algo que os haya surgido de estos temas, de otros. Y si no, vamos con la última pregunta, que esta tiene mucha tela. <coughs> Hola, Sergio. Me ha gustado mucho el podcast en el que hablas de calistenia y de artes marciales. Me ha surgido una duda cuando hablas del carácter del esfuerzo percibido a la hora de trabajar la fuerza. Verás, yo la semana pasada hice un de dominadas estrictas y llegué a 8 Entiendo que para hacer un buen trabajo específico de fuerza debería moverme en torno a las seis repeticiones y no tratar de llegar siempre al límite, ¿no? Bien, es una pregunta muy complicada. Vamos a ver un poco, esto es el, el tema este de la, la programación de entrenamiento de fuerza, de vadillo, toda esta gente del carácter del esfuerzo, de la velocidad que esto me lo he empapado yo y probándolo y luego un poco sobre todo llevándolo a la práctica porque está muy bien una teoría, un estudio que dices, buah, esto, buah, es la, esto es la leche que si el encoder que te mide la velocidad de la repetición, no sé qué, no sé cuál y luego yo estoy en mi casa con mi barra de dominadas ¿me vale eso? ¿no me vale? pues ahí está un poco la, el kit de la cuestión ¿no? entonces, bien cuando hablamos de entrenamiento de fuerza hablamos esto lo voy a decir todo de forma un poco general y sin ser muy específico ¿vale? pero porque si es muy puntilloso, habrá cosas que pueden no ser correctas de todo, pero para que nos entendamos. Si hablamos de fuerza, es decir, yo quiero conseguir el mayor de las tres dominadas, una RM, es decir, mi dominada más pesada. Si me paso de 6 o oh, toco a las 8, por ejemplo, me acerco a las 8 que dices tú, eh, habrá ocasiones, dependiendo de la fase de la planificación, es que es, es, que es muy complejo, que no será lo mejor para conseguir esa mejorar esa 1RM, ese lastre máximo que podría conseguir. Pero en cambio, si me acerco a las 8, lo que sí que estará dando un buen estímulo de hipertrofia. Y aunque mi objetivo fuera una, una repetición máxima con 20 kilos de lastre o lo que sea, y ahora a lo mejor estoy en 15, por decirte un ejemplo... Al principio de la planificación será muy interesante generar hipertrofia para luego trabajar con repeticiones más bajas. Con lo cual no es que esté mal, es que es una forma de entrenar. Dicho esto, mmm, hay diferentes, lo del carácter del esfuerzo, depende de esto, eh, entrenamiento de fuerza aplicado a deportes. Porque no, hay, no, se habla, no se suele hablar de entrenamiento de fuerza como tal sino aplicado a deporte. Bueno, sí, porque es un alterófilo, pero bueno, al final es un trabajo de fuerza aplicado a la alterofilia. ¿no? Cuando el deporte en el que queremos entrenar eh, hacen falta requ requ requerimientos de fuerza muy altos o máximos, nos vamos a acercar casi siempre a las, a las máximas repeticiones, dependiendo del rango de repes, o sea, en el carácter del esfuerzo. Es decir, carácter del esfuerzo significa, por ejemplo, si un carácter de esfuerzo de 6 sobre 8, es decir, yo hago 6 repeticiones de 8 posibles, ¿vale? Significa eso, que tampoco lo, lo he comentado, que lo he dado por hecho, pero lo no he comentado. Si yo, por ejemplo, tengo un traba, mi deporte es de mmm, un requerimiento de necesidades altas, pues será, en vez de llegar a las, por ejemplo, 10 de 10, que luego tendrá a la baja en cuanto a repeticiones, o sea, a la carga, es decir, a lo mejor máximas repeticiones de 3 o lo que sea, 2, 3... Si mis requerimientos son de altas, llegaré a lo mejor en vez de 10 de 10, llegaré a 8 de 10. Y si, me, y si mis requisitos o requerimientos de fuerza en mi deporte, por ejemplo, carrera, ciclismo, carrera de fondo, ciclismo, son bajas, me quedaré, por deciros, un número en torno a la mitad, al 60%. Es decir, si yo puedo hacer 10 repes, voy a hacer solo 6. Llega un momento, esto es súper complejo, llega un momento, esto, esto todo medido... Con encoder, es decir, yo hago press de banca y tengo un cacharrito que tiene como un hilo a una maquinita que me mide. Entonces, en el momento que yo bajo la velocidad de la repetición, pita, o no sé si pita o no pita, bueno, el caso es que lo marca, y yo tengo que parar la serie. Y habrá días que esté fuerte y haga series de 8 repes y otros días que esté flojo y haga series de 5. Pero como no tenemos esos cacharros del gimnasio, no lo vamos a poder hacer. Dicho esto, es necesario, y voy con lo importante, es decir, llevar... Toda esta teoría a la práctica, a nuestro gimnasio, a nuestro parque, al garaje. ¿Es necesario ese tipo de planificación de hilar tan fino? Cuando vamos a hacer una planificación muy específica... Esto es mi opinión, ¿eh? Sí, es decir, para los dominados a un brazo yo lo he utilizado y me ha servido. ¿Dominados con mucho lastre? También estoy hablando de 50 kilos de lastre, 40 kilos también. Por debajo de ahí, el engorro que supone estar midiendo ese tipo de cosas... A mi juicio no merece la pena en cuanto a la progresión que vamos a obtener. Es decir, haciendo una progresión normal, normal entre comillas, ¿no? Sin ciencia espacial, ¿cómo puede ser esto? Normal, vamos a avanzar igual o prácticamente igual que haciendo esto que si la repetición, que si la velocidad, que si, que si, que si el jaleo. Entonces, como os digo, en el, por ejemplo, el plan para la de un brazo, en vez de tener un encoder, la forma de hacerlo aplicado es a la práctica de la velocidad de ejecución se basa en, el, en un metrónomo. Entonces, va pitando pipi. Entonces, entre el piteo de abajo y el piteo de arriba, con el margen de error que eso tiene, que es bastante grande, pues nos marca cuando hay que parar la repetición. En la práctica, yo me daba cuenta de que había un momento en que la serie se atranca. Cuando la serie se atranca, es la última repetición, ¿vale? Acá acabar la serie. Pero como son repeticiones cortas, o eran repeticiones cortas en ese caso, porque es fuerza máxima muy específico, pues acababa la serie y ya está. O sea, que al final tampoco, a lo mejor había algún día que sí que paraba antes de la serie, pero se trata de no acumular fatiga. Bien, llevado esto al otro extremo, imaginaos a un ciclista, el plan de fuerza para ciclistas, que es que sí que he tocado ese tema. Fijaos que hablando con, con Manu, que, joder, que es entrenador de ciclismo, que compite, que es experto en ese tema, eh, ¿cómo hacemos, Manu? Joder, pues mira, en pretemporada era un, son planes normales, sin carácter del esfuerzo ni historias raras, y luego cuando estamos ya compitiendo lo que hacemos es en el momento que notamos que baja la velocidad, es decir, seguramente lleguemos a más del 50% este por ciento de las repeticiones y tal, cuando baja la velocidad paramos la serie, en ese momento ¿qué hacemos? Hemos estimulado la fuerza al máximo, pero generamos la mínima fatiga posible para nuestro deporte principal que es lo otro, entonces ¿y, bueno, ¿y qué hacemos nosotros que estamos con los planes de calistenia? ¿que si el básico, que si el intermedio que si lo más, lo más avanzado sí que tienes en cuenta, pero los intermedios no Bien, lo que hacemos es, eh, claro, tú has hecho una máxima de 8. ¿De cuánto hacen las series? Pues sí, quítale 2, por lo menos. Es decir, si yo mi, mis repeticiones máximas son 8 en dominadas, cuando rellenéis el plan en la, en la otra hoja, esta en la otra pestaña del Excel, no pongáis 8, ¿vale? Es decir, si yo hago 8 dominadas máximas, pues me estaré, me estaré haciendo las series de 3, o sea, perdón, las 3 series en torno a las 5 o 6 repeticiones. Yo siempre caería en el lado de la... Precaución, es decir, caería por lo bajo. Es decir, que el primer día, joder, que sobra he llegado y que bien lo he hecho, ¿vale? Que bien lo he hecho de, de rápido. Importante, siempre que hacemos fuerza, máxima velocidad de ejecución, ¿vale? O sea, es decir, lo máxima velocidad que puedo hacerla. Yo estoy aquí, voy a hacer una dominada, subo a la máxima velocidad, no voy subiendo despacio. Sí, hay rollos de culturismo, de que si subo, que si bajo, que si bajo más lento, que si tal. Fuerza, máxima velocidad de ejecución. ¿Por qué? Porque esa tiene luego la mayor repercusión al deporte que sea y si no hacemos un deporte que sea, a la vida en general, ¿vale? Voy a estimular más las fibras rápidas y luego cuando vaya haciéndome más lento también voy a estimular las lentas, con lo cual hacemos de las dos. Eh, ¿Qué va a pasar? Lo que decíamos, imagínate, yo empezaría con series de cinco repes. Vas a hacer la rápida, vas a hacer carácter del esfuerzo bajo. Cuando metas a la semana siguiente otra serie, vas a seguir igual, vamos aumentando volumen. Y poco a poco vamos a trabajar en zonas en el plan que estamos trabajando con un carácter del esfuerzo bajo y otras que vamos trabajando con el alto. ¿Vale? Porque si fuéramos, si fuéramos un deportista de élite que tengo un entrenador ahí conmigo que me está midiendo todos los parámetros y tal, soy un deportista profesional, pues sí que a lo mejor me dedico a mirar el carácter del esfuerzo, ahora tira, ahora cual, pero es que fíjate, yo esta semana no puedo entrenar porque no sé qué o lo que sea. La gente normal, a mi juicio, eso al final es más dolor de cabeza y medir parámetros que, que en la práctica no, no van a obtener un resultado que digas, Joder, esto merece la pena es más quebrador de cabeza que resultados en sí. Entonces, por eso, el, los planes, lo que os digo, sí que es verdad que quizá falta eso, ¿no? Decir, ¿cuántas tus repeticiones máximas? ¿8? Pues quítale dos, quítale tres para empezar las series, ¿vale? Pero siempre lo que os digo, sí, ser conservadores para que empecéis el plan. Cuanto más, mmm, con más facilidad, hagáis la primera sesión de los planes, más lejos vais a llegar. Es decir, si yo me hago ocho, me hago ocho reps, joder, voy a, hacerme, voy a ponerme las series con siete. Claro, vas a ponerte la primera serie 7, guay. La segunda 7 y, segu y la tercera vas a hacer 6. Entonces, ya, ya vamos arrastrando. Entonces, de esta forma, si somos conservadores, aparte de hacer me menor carácter del esfuerzo y tal, menor fatiga, vamos a llegar más lejos. Luego está el rollo este de la <coughs> hipertrofia, no sé qué, no sé cuál, series al fallo. Bueno, ahí hacemos nuestra, nuestra, nuestro test, ¿no? Que al final es una serie al fallo. Según la gente de fuerza, parece ser que no es necesario llegar al fallo. Puede ser interesante cada cierto tiempo cuando acabéis un plan hacer un test porque también os da ese puntito de más, pero no es necesario. Entonces, yo me quedo, mira, ni en el carácter del esfuerzo súper estricto de tal, de parar cada repe, ni en el rollo más hipertrofia de llegar al fallo y tal. Entonces, tenéis esto intermedio que habrá días, sobre todo cuando estamos progresando, que al final de la progresión, que estamos llegando ya a un tope, una meseta, que ya, joder, nos llegamos casi la, eh, al final, ¿no? Que la última siempre la hacemos muy lenta y habrá al principio del plan que sea mucho más rápido, ¿vale? Entonces... Esa es un poco mi, mi idea. No sé si os igual os elía o más o me o me mareado mucho la perdiz, pero al final es algo complejo que si tú quieres hacer un plan relativamente sencillo pero que sea adaptable un poco a las necesidades de cada uno sin volverte loco, pues ya tenéis eso, ¿no? Y si, y si os apetece volveros locos, aunque hagáis poco, poco lastre, es decir, aunque vuestra máxima repetición sea con 20 kilos de lastre, podéis hacerla con, en el plan de dominas con lastre, ¿vale? Va a haber ¿hay algún problema porque habrá días que el peso que tenéis que poner es menos de vuestro peso. Es decir, si yo peso 70 kilos y tengo que poner 65, pues ya tengo un problema, ¿no? Tendría que asistirlo. Es que no merece la pena volverse loco. Yo, en mi punto de vista, ¿vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a ir cortando ya. Esto de agosto, estamos todos por ahí. Bueno, yo no estoy por ahí, pero, pero es más complicado juntarse y este tipo de cosas. Bueno, pues si no hay más preguntas, chicos, chicas, pues vamos a ir cerrando la... La, el directo nada más, lo dejaré bueno, si lo estáis escuchando esto en el futuro eh, lo dejaré también en el podcast premium por pues si quieres escucharlo solo con audio y nada más, el lunes que viene, estamos a jueves pues el lunes habrá episodio y hablando sobre todo esto de la tema de la cadencia que es un poco complejo y tal hasta otra curro y Javier trabajando, gracias <ríe> estamos ahí detrás Pues eso, lo dicho. Eh, muchas gracias a todos los que habéis asistido, los que lo veáis luego a, a posteriori y también lo pondré en el, en el podcast premium para que podáis escucharlo. Muchas gracias a todos y pasad buen verano lo que nos queda de agosto. ¡Hasta luego!